Realzar y Ratia en el 100.8 FM.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 Como bien sabrás, este programa de Euskal Música también lo puedes volver a escuchar el fin de semana. En el mismo diálogo, el 100.8, en el misma emisora de radio Berriozario y Rattia. Pero eso sí, en redifusión, en repetición, entre las 20 y 21 las 8 9 de la tarde. Y en cuanto concluye el programa el jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter. Además, te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles para los próximos días, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozariratia y en twitter.com barra euskalmusicafm. Además, tenemos una página en Instagram... Para que puedas visualizar las fotos con los grupos y solistas que se pasan por aquí por ir buscar música a presentar sus discos Todo ello lo he dicho, Facebook, Instagram y Twitter Hoy un programa meramente musical, hoy no tenemos nadie en los estudios Así que escucharemos, entre otros a MS Onag a John Denner and the Cocounts o por ejemplo a Muted con su nuevo trabajo discográfico Crisis 4.0 que vuelven a la carga después de 8 años inactivos después de editar Inox con la, el sello Vagaviga en 2009. Todo esto durante estos próximos 60 minutos, todo esto en esta nueva edición de Euskal Música, jueves 6 de diciembre, en directo, sábado 8, domingo 9 de diciembre, en redifusión, en repetición. Así que vamos a comenzar esta nueva edición de Euskal Música y lo vamos a hacer con la formación MC Onak y su nuevo trabajo de estudio Gure Naofragicoak, un disco donde los vizcainos han tejido un disco lleno de ritmo violín, mandolina, triquetrisha nos invaden sin duda alguna las ganas de bailar nada más escuchar su primer acorde y nos hemos quedado con ganas Verles en directo A la hora de escribir las letras Tampoco se han quedado atrás y han tocado temas Del día a día, tal y como la libertad De expresión, la ley mordaza o por ejemplo Los inmigrantes, la batería De Marcel, el bajo de Coldo La guitarra de Kemen, el violín de Irati La triquitrisa y ecordeón de Beñat El bajo y mandolina de Miguel Y la acústica y voz de Yoseaba Forman un gran grupo en este nuevo Trabajo de estudio El álbum se hace llamar Gure Naufragio Ag Es el nuevo trabajo de MSONA Estarán, sin duda alguna, en el Atortsu Rock a finales de diciembre en Villabata Rabia Y de este álbum te extraemos los temas Ametsak y Nere Californian Nere inferno chiquillontan Iraltza prestatzen den artillan Sarrazki alborango itaso erdigan Batzukaize harik eshaka Veste a calda che tarenzai cheldi e al deco hai seriche snora no an espaja kit A me Ez ziren zaiakulertzen, ez ziren zaiakulertzen Ahí estaban dos de los temas incluidos en lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta banda Para MS Onak, el álbum Gure Naufragio Ahí estaban sonando los temas A Metchak y Nere Californian Y ahora nos vamos a escuchar a la formación Noggen Que comienza en 2016 su mandadura como trío Ofreciendo conciertos con canciones propias Influenciadas por un pop folk alegre Influenciado por grupos como Moonford and Sounds O la formación Onf Monster and Mean. Al mismo tiempo, con la intención de darle proyección a la banda, Na Goen prepara su primer EP en 2017, verano, llamado Liss en los Estudios Muir, y lo presentan en verano. A comienzos del 2018, viendo el proyecto sigue adelante y ante la decisión de Anne de dejar la banda por sus estudios, Nogen deciden grabar su primer trabajo largo, Lip que grabarán en los estudios de Aritz Arregui y masterizarán en ultramarinos. Este trabajo vio la luz en noviembre de este año, aunque lanzaron su primer adelanto en ALAC en mayo. Nos quedamos... Con este nuevo largaduración para Nogen, el álbum Liptil du Dein, ideal extraemos los temas Enalak y Anai. Ich tut weh ihr, teilen ich tut mal koa. <risa> y Anai dos de los temas incluidos en lo que es este nuevo trabajo discográfico para la formación Noguen, el álbum Lip de la música de Noguen, nos vamos con algo diferente. Nos vamos con Jon Dener and the coconuts que bueno, hay que decir que es, en su andadura musical hace ya más de una década en Legaspi comenzaron, aunque hoy en día la edad está comprendida entre los 24 y los 26 años y han dejado atrás otros grupos y otros estilos. Así, el proyecto de John Dealer de Coconuts surgió en el año 2015 y ya en mayo del 2018 presentaron su segundo trabajo de estudio titulado we Will Wet? Together in Hell. El disco lo conforman 12 temas que muy bien podrían catalogarse dentro del marco del rock más enérgico y del punk. En este trabajo se perciben claras influencias de otros estilos musicales. Nos quedamos pues con este nuevo proyecto, el proyecto de John Denner and the Coconuts y del álbum We Will Together in Hell. Te extraemos los temas I'm Black y Another Time. a stone in the road You came after me To take me away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 Break out in a sweat It turns into a nightmare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 Ste can dun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 con la colaboración de Ayora Rentería de Siamáis y Ezdu Valion. así suena el regreso de Mute tras ocho años después de editar el álbum Inox con el sello Vaga en 2009, lo dicho, ahora regresan en 2018 con este cuarto trabajo de estudio Crisis 4.0. Y ahí estaban los temas Mesua con la colaboración de Ayora Rentería de Seamais y valió Y ahora nos vamos con el EP de las Shakespeare's. Una banda que acaba de publicar, lo dicho, un EP con cinco temas bajo el sello El Dromedario Records. El álbum se hace llamar, Somos lo peor y de él te extraemos los temas Somos lo peor. Tema que da título al álbum y el tema alerta. La música de las Sexpears Con este EP de 5 temas Somos lo peor eh, Terminamos Una nueva edición Del programa de Busca la Música La edición de este jueves 6 de diciembre En, dir en riguroso directo Sábado 8 Domingo 9 de diciembre En redifusión O antes recordarte Que hemos escuchado A MS Onak A Nogen A John Denner Ande Coconuts A Esian A Muted Y lo dicho El EP de 5 temas De las Sexpears eh, Recuerda que dentro de 7 días Volvemos Para compartir contigo Todo lo relacionado A la música local A la música que que se realiza en Euskal Herria, ya sabes que estamos contigo, cada jueves entre las 20 21 horas, 8 9 de la tarde en directo, fin de semana, sábado o domingo en redifusión en la misma franja horaria de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde, la semana que viene con entrevista, donde tendremos la visita de la formación de Nafarroa, su eso será dentro de 7 días hasta entonces, saludos agur Sar y Ratia, en el 100.8 de FM.